Ya, ¿y cómo era? No, sé si, si estoy acá redactándole un, un email. Oye, es que me cuesta tanto esto del internet. Ya, mira, entonces lo primero es ver lo del AFP. Sí, pues no vi que a mi hermana no es tan afiliada. Ya. Ah, súper, entonces www.spensiones.cl Esa es la superintendencia de pensiones Y ahí ella averigua acá A qué AFP le conviene afiliarse ¿Cierto? Ya, déjame escribirlo Ya ya O al 60831 2012 me decía. Ay, Más lento, pues, Julita Que se me mezclan las letras en el teclado ¿No ves que yo no...? Ya Bueno, lo otro es el IPS, claro, sí, pues el Instituto de Previsión Social, ex INP, ¿eh? y lo otro, la, la, ¿cómo? Ah, la MUNI, ya, donde donde se solicita la ficha de previsión social, claro, ¿Ya? ya, y bueno, ah, sí, pues si quieren más detalles de la reforma misma, que se meta en como es, quieran, ah, sí, www.reformaprevisional.cl do aunque el... 806460 090 ya ya por flor por juliín se lovió y te cuento cómo me fue ya saludo que ti bien este es un aporte de la corporación libertad de ciudadanos financiado por el fondo para la educación previsional del gobierno de chile